Me parece que este que, que es correcto, que la habilitación es válida, que el, la parte chiquita del reglamento no no no no estoy bien interiorizado, pero me me parece hacerle válido que que que Chaué ascendió y le corresponde la habilitación al entrenador y, y aparte acompaño las decisiones que tome eh, Codite porque yo pertenezco a esa asociación y y, y Y nosotros elegimos un presidente que es el que toma las decisiones y avalamos cuando él toma las decisiones. Después pues si importa para adentro hay que charlarlo, lo charlaremos, pero me parece en este caso que que, que, que, que está bien y aparte por, por pertenecer a la asociación lo acompaño.